para que lo aprecies querida ay te trajo un regalo de amor para que lo aprecies querida envuelto está mi corazón como recompensa mi vida envuelto está mi corazón como recompensa mi vida ay como recompensa mi vida envuelto está mi corazón Caramba la vida si sí es bella Estoy rodeado de alegría Caramba la vida si sí es bella Departiendo la compañía Que siempre me brinda mi negra Departiendo la compañía Que siempre me brinda mi negra Ay que siempre me brinda mi negra Departiendo su compañía Sí. Contigo yo no siento pena, contigo solo siento dicha Contigo yo no siento pena, contigo solo siento dicha Quiero estar en tu alma mi negra, feliz y de muy bonita Quiero estar en tu alma, mi madre Que llegue diciembre feliz, que traiga buena navidad Que llegue diciembre feliz, que traiga buena navidad rato de felicidad para contigo compartir un rato de felicidad hay los ratos de felicidad para contigo compartir Thank you.